Bueno, gracias Marco, gracias a todos por estar presente, recién lo marcaba el Intendente diciendo que tiene muchas similitudes esta creación del Festival Náutico, cuando no se podía viajar por cuestiones de, de, de protocolo y, de, y de, de aislamiento que teníamos que tener, eh, eh, llevamos adelante este formato para que las instituciones locales, náuticas en su momento y la gente que hacía una práctica deportiva, eh, lograra eh, juntarse y llevar adelante y, y hasta de último eh, medirse en lo que eran las competencias de los festivales náuticos. hoy el marco no es la pandemia, pero sí tenemos una restricción muy grande que es la económica. Hoy salir a viajar a competir, que los que los clubes y los equipos salgan a competir es cada vez más complejo, va a ser. Entonces vamos a proponer este tipo de actividades para que eh, los vecinos de Viedma, los clubes de Viedma, en este caso la parte náutica, pero sin ir más lejos, el viernes pasado hicimos un básquet 3x3 femenino, donde las chicas en el Parque Ferreira llevaban adelante una linda propuesta deportiva. Al otro día hicimos un lindo torneo de beach eh, y con 38 duplas, que no es poco, son 38 duplas que no tuvieron que salir afuera, ni pagar inscripción, ni, ni tampoco el costo del viaje y alojamiento, que es muchísima plata hoy, le hicimos una propuesta... ...donde eh, estamos haciendo mucho enfoque en lo que es eh, la pre y la adolescencia... ...estamos trabajando muchísimo en ese enfoque de, de, de, de grupo, de, de, de, de franja etaria... Digamos, ...a la cual les vamos a seguir acompañando con actividades culturales y deportivas... ...que después vamos a hacer una grilla de, de cuáles son las intervenciones... ...que el municipio va a llevar adelante respecto a esto. Pero para enfocarnos en el Festival Náutico... ...tiene que ver un poco de la mano de lo que era la fiesta nacional del río... Digamos, ...de revalorizar el río, de, de, de lo que marca la idiosincrasia nuestra... Muchos estamos muy allegado al agua, digamos otros no tanto, y los invitamos. Pero bueno, la verdad que el río es lo más importante que tenemos en la comarca. Tenemos que valorizarlo, cuidarlo, este, respetarlo. Y así, de esta manera, vamos a llevar adelante unos cuantos eventos deportivos. Algunos van a tener un formato recreativo, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con el Triakit, que es una actividad pura y exclusivamente recreativa para los más pequeños. Pero también le sumamos este año a lo que ya veníamos haciendo, dos actividades nuevas. Eh, genuinas de la gestión, una tiene que ver con los bautismos eh, en SAP, que son estas tablas que vemos bueno vemos acá, un, un presente, digamos que vamos parado y que navegamos y tenemos otra visibilidad del río y de los lugares. Eh, vamos a tener un bautismo, eh, tenemos vecinos de Viedma que están abocados mucho a esta actividad... Eh, algunos lo tienen como un emprendimiento privado otros tienen como gente que está desarrollando bueno, ellos van a colocar sus tablas las van a prestar para que los vecinos puedan acceder a vivenciar esta actividad y después obviamente cada uno podrá promocionar su actividad, su institución, su club para que pueda tener eh, de última alumnos para poder fortalecer su institución, digamos también lo vamos a hacer con el kayak, vamos a hacer bautismo en kayak vamos a hacerlo con los moldeados que son estos botes recontestables y más seguros que son como un estanco Eso también hemos invitado a las instituciones de la comarca que se sumen, que vengan con su propuesta deportiva, con su gazebo, con toda la información que ellos después quieran. El vecino aquel salió a remar, le gustó el profe, Mira dónde das clases, mira en el Piedabuena. Bueno, que el mismo club también pueda fortalecer. Eh, acá tenemos el Club Quimey, el Club Náutico La Rivera, la Escuela Municipal, la Escuela Náutica. Tenemos este el Deportivo Boulevard, el Club Los Dos Puentes. Así que la idea es que las instituciones también se coloquen y de manera gratuita esta, esta este bautismo para los, para los vecinos de Viedma y bueno, aquellos que le interesen poder charlar con ellos y por qué no, poder empezar a hacer la práctica. Y como algo realmente novedoso y, y, y a destacar creo yo, vamos a hacer un tetra, un tetra son cuatro eh, modalidades deportivas, se va a llamar tetra el currulegú, currulegú Río Negro, así que es una actividad que no se ha desarrollado en el país, vamos a hacer natación, canotaje, zap y son estas bicicletas que que el, el, digo el profe porque es docente del área, también el Vasco Aconapé eh, nos va a facilitar, son cuatro bicicletas anfibia, digamos que, que le va a dar un, un toque especial a esta actividad vamos a hacerlo, eh, depende de la cantidad de inscriptos, que eso recién termina el viernes eh, vamos a hacer clasificaciones, porque obviamente tenemos cuatro bicicletas, es el tope, digamos, que podemos hacer, o sea, iremos 100 series semifinales y hasta llegar a una final para, para nada, para... Eh, Darle el premio, digamos, o, o el recibimiento a aquellos que, que, que hayan tenido mejor desempeño deportivo. Eh, esto se va a hacer en la etapa clasificatoria, o sea, para a haber que clasificar todos 500 metros, 500 metros nada 500 metros reman, 500 metros andan en la tablas, 500 metros andan en la bicicleta Los primeros de cada una van a ir clasificando hasta una final, ¿bien? Y la final se va a duplicar la distancia en mil metros. Así que, bueno, es una actividad realmente novedosa que, que ojalá tuviéramos 20. Entonces podríamos armar 20 equipos, sería muy lindo lograr eso, pero bueno, es una propuesta, apostamos a esto y esperemos año a año poder ir creciendo en esta modalidad y por qué no, eh, un objetivo que también hemos charlado con Sergio Rodríguez, que es el subsecretario de Turismo, lograr que Viedma tenga físicamente eh, una actividad deportiva mensual. De, de importancia digamos entonces poder traer hoy tenemos un albergue municipal el cual el municipio este pone a disposición obviamente con la tarifa que corresponde pero eh, queremos que Viedma tenga una vez al mes una actividad deportiva de, de representatividad, que venga gente, que vengan turistas de esa manera también acompañamos lo deportivo turístico a nuestra ciudad que tiene muchísimo para, para ofrecer. Así que de mi parte nada más, muchísimas gracias a todos por estar presentes, los invitamos sábado y domingo a participar de nuestras actividades y Fernando que es el responsable de eventos por ahí Todo lo que vemos que está armado cuando uno llega a un lugar y después nos vemos que desarman, tiene que ver mucho con el trabajo que hace Fernando y el grupo de profes. este La verdad que es un laburo que son los primeros a llegar y los últimos irse venirse. Eh, así que es un, es un laburo realmente muy importante, es muy lindo llegar a evento y encontrarse todo armado, el sonido, los gazebos, el arco inflable, la zona vallada. Y eso es un laburo que, que yo hace lo viene haciendo hace cuatro años. Seguramente lo van a vamos a seguir haciendo cuatro años más mejorando cada día más, así que Fernando le paso la palabra para que pueda dar especificaciones del, del, del cronograma de actividades.